Yo, Marta Elvira Ramos Castro, trabajadora independiente sin contratos ni nada, hija de padres trabajadores, dueño de una verdulería, gente que dio su vida por los vegetales y los frutos de la tierra, me comprometo fielmente conmigo misma a participar en este nuevo beneficio de la reforma previsional y meterme a una AFP para poder entonces llevar a cabo mi ahorro previsional voluntario. Por ende, a ponerme las pilas y creer que soy capaz de juntar mis pesitos y depositarlos mes a mes en mi AFP, porque esto es lo que será mi pensión pasado los 60 años. Ponerme firme y aplicada para lograr con lo que junte una pensión buena para vivir mi vejez, he dicho. Eso es, Marta. Entonces, con voluntad a ahorrar en mi ahorro previsional. Este es un aporte de la Corporación Libertad de Ciudadanos, financiado por el Fondo para la Educación Previsional del Gobierno de Chile.